8.51 minutos, seguimos en la mañana cremecera. vamos a charlar unos minutos con la secretaria de comunicación de, de UTELPA, el gremio docente, Claudia Calderón. Claudia Pali Cucharini y Lautaro Ventiveña, te saludan, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, bueno finalmente hubo acuerdo, Claudia, eh, en la paritaria esta especial eh, por el regreso a clases presenciales que mantuvieron los gremios con el gobierno. Eh, contanos a ver cuál es el acuerdo. Sí, mira, eh, el acuerdo nosotros en realidad eh, hay que partir de la base de la complejidad que tiene el sistema educativo provincial porque, bueno, funcionan distintos niveles, el nivel inicial, el primario, el secundario y el superior que dependen del de ejecutivo provincial, entonces eso hace que eh, esa diversidad de, de niveles y diversidad de organización sea complejo analizar la situación de los compañeros y compañeras para regresar a la presencialidad. Se partió de la premisa, de, obviamente, de, de mantener una cantidad de alumnos, de alumnas y de personas circulando, de trabajadores y trabajadoras circulando, que sea mínima pero eh, también hay otra variable importante que es la continuidad pedagógica y un porcentaje de alumnos y alumnas que no han podido mantener esa continuidad por distintas razones, algunas tienen que ver también con razones que afectaron a los docentes, que es eh, el no acceso total a, a la conectividad, a la disposición de datos, de internet, de aparatos eh, tecnológicos, entonces... La situación desde, en sí es compleja, el contexto de pandemia, el ambiente es complejo, y en ese marco nosotros logramos un acuerdo que permite una organización siguiendo los lineamientos sanitarios y también siguiendo las necesidades de nuestros compañeros y compañeras, porque a ellos eh, son a quienes representamos. Tiene que ver, eh, algunos de los puntos tienen que ver con eh, la posibilidad de trabajar para quienes tengan menores a cargo, de trabajar desde la virtualidad y en el caso de tener alumnos que, que deban concurrir a la escuela por esto del vínculo pedagógico que queremos recuperar, sean designados suplentes eh, para atender a esos grupos y bueno, eso tiene un, una doble ventaja que es poder dar eh, la posibilidad de, re, de recuperar esos chicos y esas chicas y también darle al docente que está a cargo de menores, la posibilidad de trabajar desde su casa. Eso era lo que había trabado el lunes las negociaciones. Sí, ese era uno de los puntos porque nosotros en realidad lo que pretendíamos y también tiene que ver con otro análisis que hacemos, es la licencia, porque más del 80% del sistema educativo lo componen trabajadoras mujeres y la doble tarea que realizamos las mujeres, y a veces triple porque sabemos tener, hay muchos casos que hay compañeras que tienen a cargo mayores, eh, generalmente son lo, los papás o las mamás, además de los hijos y además de, de la tarea docente. Eso hace que, bueno, que nosotros hiciéramos un análisis que tiene que ver con una, una discusión de género muy importante, pero bueno, nosotros también siempre tenemos como objetivo lograr eh, acuerdos que que nos sirvan, que no, nos permitan crecer, que garanticen derechos y nos llegamos al punto máximo de lo que pretendíamos, pero sí logramos eh, la posibilidad de los suplentes, que es un, un muy buen logro teniendo en cuenta no solamente la situación de los docentes, sino la atención de los chicos. Eh, Claudia, eh, hablabas recién de la vinculación eh, pedagógica. Digo, esta vuelta a clases no deja al descubierto que el Estado ¿no pudo o no supo garantizar la conectividad para todos los alumnos y docentes también de la provincia de La Pampa? Sí, sí, obvio que sí, lo deja, deja descubierto no solamente los problemas de conectividad, sino también la falta de, de inversión que estuvimos más de cuatro años sufriendo en el sistema educativo nacional. Nosotros siempre defendimos el programa Conectar Igualdad, desde el punto de vista pedagógico y desde el punto de vista de la importancia que tiene un Estado presente. Cuando el gobierno anterior lo, lo desmanteló completamente, también salimos muchas veces a la calle a pedirlo porque ese programa no solamente significaba eh, los aparatos portátiles para los docentes y para los alumnos, sino que significaba un montón de programas y de formación continua y en servicio, que también siempre recalcamos la importancia que tiene y gratuita para los docentes, y bueno, la posibilidad de pensar eh, la educación con las TIC, eh, que hubiera sido, eh, si ese programa se hubiera seguido fortaleciendo y si la inversión del Estado no hubiera desaparecido, creo que el impacto de, de la pandemia hoy hubiera sido eh, por lo menos menor. ¿Los que vuelven a clases son los sectores más vulnerables? No, eso es eh, algo que, bueno, que se, se instala por ahí en, en la gente o en el sentido común, porque bueno, se cree que determinado sector seguramente está más afectado pero no, no solamente son las condiciones socioeconómicas. Eh, creo que el aislamiento, y eso está en conocimiento de todos, no solamente de los docentes, ha generado un montón de problemáticas, justamente de aislarnos, de separarnos de nuestro grupo de pares, y hay muchos chicos y chicas que, que se han encerrado, los papás comentan eso, así que la escuela siempre es un ámbito de socialización por excelencia, donde los chicos no solamente aprenden eh, contenido sino que arman sus grupos de amigos y comparten un montón de cosas. Así que creo que la posibilidad, más allá de que va a ser eh, focalizada y no va a ser total, sino que va, va a ir de manera progresiva, va a ayudar también a, a otros sectores. Eh, pero bueno, sí, seguramente la atención de, de un grupo que no ha podido, por, eh, porque, bueno, porque es muy complicado también para las familias, eh, enseñar, bajar, eh, manejar determinados contenidos, mm. pero bueno, los docentes han también eh, adaptado un montón de, de estrategias eh, para poder llegar a los alumnos, eh, los distintos formatos de comunicación eh, para que todos pudieran responder. Creo que sí hay una, una pérdida de, de la matrícula en el sentido de que eh, la escuela presencial eh, es irreemplazable y eso también es algo, una enseñanza que nos deja eh, la pandemia y la necesidad claramente de defenderla y de eh, pedir cada vez mayor inversión. Creo mm. que eso es una... Una, un punto que nosotros no, no vamos a renunciar y que vamos a tener aún más fundamentos. Eh, Claudia, eh, se habla que son menos de 10.000 eh, estudiantes en la provincia de La Pampa que estarían en condiciones de eh, regresar a la presencialidad el 14 de septiembre. ¿Tienen un número aproximado de docentes que van a tener que ir a la escuela a dar clases presenciales? No. Eh, no, el número, número de docentes la verdad que no tenemos. Sí, sí, lo que tenemos son un montón de consultas por distintas situaciones. Uh -huh. En ese acuerdo paritario también creamos una comisión para atender situaciones que no están dentro del marco de los acuerdos. Uh -huh. eh, bueno, eso nos da la posibilidad de dejar sentado de manera más institucionalizada y dentro del marco legal, la posibilidad de discutir eh, situaciones que surjan y que escapen a lo que los acuerdos dicen. Uh -huh. Pero la cantidad de docentes exactamente que van a volver, eh, no lo sabemos. Uh -huh. eh, ya han analizado lo que mm, resolvió el Consejo Federal de Educación, de que mm, la promoción de niños de la sala de 5 años de nivel inicial, del último grado de primaria eh, y del último de secundario, van a eh, pasar de grado, vendría a ser. Sí, nosotros en realidad, bueno, eso salió eh, en, en la misma paritaria, lo anunció el Ejecutivo uh -huh. junto con el, la aprobación que tuvo la provincia del plan estratégico para volver a las aulas y el protocolo de salud de, que también quisiera nombrar porque el trabajo que han hecho nuestros compañeros de Telpa en la Comiset, en la comisión que se encarga de esos temas... Eh, fue excelente, fue aprobado por Nación, y justo en esa misma reunión del Consejo Federal eh, sale esto de la evaluación y la promoción. A nosotros, eh, con respecto a la evaluación, sí. hay toda una discusión pendiente que más allá de que en las escuelas está establecida, eh, nunca se termina de, de cerrar, y es eh, cómo entendemos la evaluación y, y cómo la sociedad pretende una evaluación de tipo punitiva, una evaluación que castiga o una evaluación eh, que pone un número y eso significa eh, o, o cierra todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde el sindicato la postura con respecto a la evaluación y a la promoción es eh, la posibilidad que da el proceso, entender la evaluación como un proceso, entender la, eva, eh, la educación como un proceso... Eh, nos da la posibilidad de pensar en otros tiempos, en contenidos disciplinares que no han sido abordados a, no, a contenidos que no han podido ser profundizados o mm. procesos cognitivos que los chicos no han alcanzado, eh, se pueden hacer en, el año que viene, se puede armar un plan progresivo para que eso suceda, eh, hay muchas estrategias y, y los docentes sabemos ponerlas en, en acción, así que eso no va a ser un problema. Mm. Eh, hoy prob probablemente el problema o la discusión pase por la calificación, ¿sí? quienes aprueban y quienes no, y cómo uno certifica. Pero el proceso es mucho más amplio. Claro. Eh, bien, Claudia, no sé si quedó algo, si no, gracias por estos minutos con Kermes. No, agradecerles a ustedes. Bueno, muchas gracias, que tenga buen día. Ustedes también. Bueno, eh, Claudia Calderón, Secretaria de Comunicación de UTELPA. Bueno, eh, todo está encaminado. Eh, pandemia y situación epidemiológica eh, mediante, eh, si lo permite, eh, la situación sanitaria eh, de la provincia, el 14, 14 de, septiembre de septiembre es la fecha en que eh, una parte del sistema, menos del 10% sí. eh, de estudiantes de la provincia de La Pampa regresarán a las aulas eh, de forma presencial.